Cuentos de hadas españoles El príncipe feliz Un día en el cielo Dios encontró a dos sirvientes sentados sin hacer nada Parecían infelices ¡Eh! Estamos en el cielo Aquí no podéis ser infelices ¿Cuál es el motivo de vuestra infelicidad? No tenemos nada que hacer ¡Estamos ociosos y por eso no somos felices! Muy bien, volaréis a la Tierra. Buscaréis las dos mejores cosas de una ciudad y me las traeréis. Y por eso los dos sirvientes de Dios volaron del cielo a la Tierra. Había una estatua en el corazón de una ciudad. Estaba cubierta de oro. Sus ojos eran dos zafiros azules. Tenía un rubí precioso en el cinturón de su cintura. Era un ejemplo de felicidad para la gente. De ahí que le llamaran el Príncipe Feliz. ¡Oh, mi pequeñín! ¿Por qué lloras? Tienes que estar feliz como el Príncipe Feliz. Pronto llegaría el invierno. El sol se estaba ocultando y una golondrina buscaba refugio para pasar la noche. Volaba cerca de la estatua y pensó... Puedo pasar la noche a los pies de la estatua, así no pasaré frío Y la golondrina se posó bajo la estatua entre las dos piernas Poco después le cayó una gota de agua La golondrina miró al cielo, pero el cielo estaba despejado ¿De dónde ha caído la gota de agua? ¡No está lloviendo! Y a la golondrina le cayó una segunda gota La golondrina estaba sorprendida Decidió buscar otro refugio Salió de allí Miró a la estatua Y menuda sorpresa La estatua estaba llorando Oye, ¿por qué estás llorando? Eres el príncipe feliz No, ya no ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Cuando estaba vivo Era muy feliz ...estaba en palacio y no salía nunca de allí... ...jugaba en mi jardín durante el día y bailaba por las noches... ...era como cualquier ser humano... ...también tenía corazón como vosotros... ...pasé toda mi vida muy feliz en mi casa... ...y nunca vi la vida fuera de los muros del palacio... ...estaba feliz con mi pequeño mundo... ...y por eso me llamaba el Príncipe Feliz... ...pero ahora que estoy muerto... ...y me han puesto aquí arriba viendo toda la ciudad... ...veo cómo es el otro lado de la moneda... ...veo cómo sufre la gente... ...aunque mi corazón está hecho ahora de metal... ...puedo sentir sus penas... ...y por eso lloro... Ah, oh, ¿Por qué estás llorando ahora? Estoy viendo a una señora que vive a las afueras de la ciudad... ...y es demasiado pobre para alimentar a su bebé... ...está cosiendo un vestido para una de las damas de la reina para un baile en palacio su bebé está llorando porque tiene hambre y está enfermo pero la señora no tiene nada para alimentarlo solo puede darle agua del río oh, qué pena podrías llevarle mi joya roja a esa mujer, la necesita pero tengo que irme a Egipto, todos mis amigos han migrado allí porque ha llegado el invierno y en Egipto hará calor por favor ¡Hazlo como un favor para mí! Ah, vale Me quedaré contigo esta noche e iré junto a esa señora mañana Gracias, amiga mía Por la mañana, la golondrina le sacó la joya roja al príncipe Y voló a la dirección que él le había indicado El pájaro sobrevoló la ciudad y se alejó del palacio La golondrina vio unas niñas bailando y una preciosa chica junto a la ventana ¡Oh! Ojalá pudiera tener mi vestido en un par de días ¿Por qué le llevará tanto tiempo coserlo? La golondrina voló fuera de la ciudad cruzó el río llegó cerca de un pueblo y vio a la mujer durmiendo en su pequeña casa La golondrina puso la joya roja en la mesa Luego voló sobre la cama por encima del niño Con el viento soplándole en la cara, el niño se quedó dormido La golondrina regresó junto al príncipe De camino a la ciudad, la golondrina bajó al río pues tenía sed Cuando la golondrina estaba bebiendo agua del río, la vio un escritor y pensó ¡Oh! ¡Aún hay una golondrina aquí! No ha migrado a un clima cálido Está luchando contra un clima que no es el adecuado para ella. Yo debería aprender algo de esto. Aunque estoy hambriento, debería terminar mi historia pronto. La golondrina regresó junto al príncipe. Y el escritor regresó a su casa con una historia en su cabeza. ¡Qué extraño! Tengo calor aunque fuera hace frío. Es el calor de la buena obra que has hecho hoy. ¡Sí! Tienes razón! ¡Volaré a Egipto mañana! ¡No te vayas, por favor! ¡Necesito que hagas otra cosa por mí! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué quieres? A las afueras de la ciudad veo a un escritor que está escribiendo una historia, pero no puede terminarla porque tiene hambre y hace frío en su habitación. Está en una pequeña habitación en el ático de una casa. ¿Qué quieres que haga? uno de mis ojos y dáselo oh, ¿Un ojo? ¡No puedo hacer eso! Por favor, hazlo Es una piedra preciosa azul de la India Ayudará al escritor a llevar una mejor vida Vale Me quedaré contigo esta noche e iré a visitar al escritor mañana A la mañana siguiente la golondrina le sacó un ojo al príncipe y voló a casa del escritor Encontró la casa enseguida y entró por un agujero del tejado El escritor estaba en su mesa con la cabeza apoyada La golondrina dejó la piedra azul en la mesa y salió volando El escritor miró la piedra ¿Será este un regalo de mis lectores? Gracias amigo anónimo El escritor estaba muy contento con su piedra preciosa azul Cuando ya brillaba la luna, el pájaro regresó junto al príncipe. He venido a despedirme. Me voy a Egipto mañana por la mañana. ¿Podrías quedarte conmigo una noche más? Oh, príncipe, aquí será invierno y en Egipto hará sol y calor. Debo partir cuanto antes. No te vayas por el bien de la vida de una pequeña. ¿La vida de una pequeña? Sí, una pequeña en la plaza estaba vendiendo huevos, pero le cayeron y rompieron. Y ahora la pequeña no tiene dinero para llevar a casa. Su padre le pegará si llega a casa sin dinero. ¿Pero cómo quieres que le ayude? Sácame el otro ojo y dáselo a la pequeña. Su padre ganará mucho dinero vendiéndolo. No obligará a la pequeña a trabajar y la enviará al colegio. No, no, me quedaré contigo, pero no puedo sacarte el otro ojo, no podrás ver Hazlo por favor, por favor El pájaro se sintió muy triste al sacarle el otro ojo al príncipe Le llevó la joya a la pequeña y la posó en sus manos La pequeña se puso muy contenta cuando vio la joya ¡Sí! ¡Qué cristal más bonito! Y se fue corriendo a casa La golondrina regresó junto al príncipe Sentía pena del príncipe Porque el príncipe ya no tenía ojos Eres un buen príncipe ¡No iré a Egipto! No, ahora por favor ve a Egipto Será muy difícil sobrevivir aquí en invierno ¡No, no te abandonaré! Y la golondrina se quedó allí ...le contó al príncipe muchas historias y lo entretenía... ...el príncipe era feliz oyéndolas... ¡Oh, amiga mía! Por favor, vuela a las afueras de la ciudad y cuéntame qué sucede... ...la golondrina voló fuera de la ciudad... ...para contarle al príncipe todo lo que vio... ...el pájaro regresó junto al príncipe... ¡Los ricos lo están pasando bien, comiendo y bebiendo en sus casas! ¡Mientras que los pobres se mueren de hambre y buscan cobijo! He visto unos pequeños sufriendo mucho este invierno. Estaban bajo un puente, pero un guardia no les dejó quedarse allí. Estoy recubierto de láminas de oro. Sácamelas y repártelas entre los pobres. No deberían sufrir. La golondrina, con una gran tristeza, le fue sacando el oro que recubría el cuerpo del príncipe y lo fue repartiendo entre los necesitados Eran felices al recibir el oro Ahora podré comprar pan Ahora podré comprar pan Ahora podré comprar pan Ahora podré comprar pan Y empezó a nevar Toda la ciudad se cubrió de nieve La golondrina no pudo sobrevivir al frío invierno Murió una noche Cuando el príncipe se enteró a la mañana siguiente, algo se quebró en su interior. El corazón de metal del príncipe se había roto. Cuando la gente vio a la golondrina muerta a los pies del príncipe, se quejaron. Unos concejales se acercaron al príncipe. ¿No está el príncipe muy feo? Sí, parece un mendigo más que un príncipe. ...y con una golondrina muerta a sus pies... ...¿quién limpiará este desastre? Creo que deberíamos retirar esta estatua de aquí... ...la reemplazaremos por otra... Quitaron la estatua y la fundieron... ...pero el corazón roto de la estatua no se fundió... ...así que lo tiraron... ...después de un par de días... ...los siervos de Dios regresaron al cielo con dos cosas... Y se las ofrecieron a Dios ¿Qué me habéis traído? Tenían una golondrina y un corazón de metal roto Dios les preguntó por qué esas eran las mejores cosas de la ciudad Los sirvientes le dijeron que el corazón pertenecía a la estatua del príncipe feliz Habéis hecho un buen trabajo Es verdad que esas dos cosas son las mejores Las guardaré en mi jardín La golondrina cantará bellas canciones Y el príncipe feliz vivirá en mi ciudad de oro